Buen día, buen día a toda la audiencia. Sí, es una estrategia a nivel nacional que empezó el 15 de agosto, se extiende hasta el 31 de octubre, y es en el plan de erradicación de la rabia a nivel nacional. Lo que esta campaña ofrece en esta oportunidad es poder hacer un esquema pre-exposición destinado a todos aquellos que bueno trabajen con animales, perros, gatos de la zona y que eh, no solo, o sea, veterinarios, auxiliares, personal de la municipalidad, recolectores, personal de seguridad, que tengan contacto en la vía pública con animales de la vía pública que por ahí no todos sabemos si están vacunados o no y tienen la oportunidad de hacer una esquema pre que consta de dos dosis. Bueno, entonces también atentos porque realmente abarca a bastantes personas no de vos bien lo decías ahí nombrabas y la verdad que hay un montón de posibilidades de que uno pueda contagiarse justamente de la rabia bueno vos decías también en el marco de, de una campaña a nivel nacional cómo viene funcionando aquí ya llevan un par de semanas en la ciudad de vie sí sí llevamos unos poco no. Un par de semanas, primero se hace la parte de la difusión, sin duda fuimos a los veterinarios de, de, de Viedma a través del Colegio de Veterinarios. Hay muchos de ellos que están vacunados, que tienen su esquema completo, pero por ahí utilizar este los medios para poder llegar al resto de las personas que son que colaboran con las protectoras de animales, que sabemos que están en contacto con animales en la vía pública. Entonces, eh, por ahí destinar a ellos la información y, y, y decirles que se pueden acercar y podemos eh, conversar sobre esta campaña, que esta oportunidad eh, está justamente dirigida a ellos. La vacuna antirrábica usualmente en el vacunatorio no la administramos, sino trae una orden médica, porque bueno la Patagonia no es zona de rabia, pero eh, necesitaba algunos requisitos. En cambio ahora, tener esta oportunidad para los que manipulan animales Animales, o eh, sabemos que hay presencia de murciélagos en varias zonas de Viedma entonces si, si, si fuera tu mascota o si es un perro de la calle sabemos que manipula estas otras especies eh, es interesante poder estar cubierto ¿no? Bien, entonces eh, para, para aclarar en este caso está abierta digamos, vos te podés acercar, no ese eso que necesitabas antes. En el, Mediante de la campaña no, solamente contarnos la condición acercarse al vacunatorio o a los centros de salud, contar esta condición y eh, realizar una dosis ahora, como te digo, en el momento cero y a los 7 días su segunda dosis y con eso estaría cubierto. Nah, bueno, eh, entonces, por supuesto, eh, había tal invitación para que todos se acerquen al vacunatorio para más información también y por supuesto también a través de las redes del hospital sí. donde siempre están también informando acerca de quiénes son los beneficiarios de esta vacuna y quiénes se tienen que acercar y darle importancia no a todo el calendario de vacunación. Sí, sin duda. Siempre está bueno recordar que que la idea es poder mirar cómo está el esquema de antitetánica, que es la asociación que hacemos cuando llegan estas mordeduras, ya sea la guardia o vienen al servicio, eh, después mirar hepatitis B para el esquema de adulto y bueno, se aprovecha ofrecerle el resto de calendario sin eh, no sacar el foco de esta campaña a nivel nacional ahora.